Y todos los miércoles, desde las 20 horas, presentamos tu programa guerreros del Arcoíris, en defensa de la Pachamama, el medio ambiente y el agua, con su gran amigo, el servidor, el hombre de la montaña, Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Una gentil presentación de Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arcoíris, aquí en la Radio Puente Alto. Me vamos a la... ¿Cuánto quieres el medio ambiente? ¿Cuánto amas la Pachamama? ¿Tú cuidas el agua? Piensa en tu vida, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos. La Pachamama te necesita. Guerreros del arco iris. Todos los miércoles desde las 20 horas, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. No te lo puedes perder, ¿ah? ¿eh? En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo pachamama y en la raíz de, de tu Perdón, vamos a ir, vamos a hacer. Ahora sí. en la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo pachamama y en la raíz de tu vientre de tu sangre riego con sangre de mi sangre y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero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 Camisaraki Kilanacas, Camisaraki Kuya Kitanacas. Hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada para toda la provincia Cordillera y a través de nuestro link, ¿ya? Lo podríamos dar a, ¿eh? pero a través de nuestro Facebook vamos a mandar también el link, ¿ya? Para que ustedes se conecten con nosotros esta noche, tengamos un programa ameno con mucha música. Voy a presentar a mi compañero de labores que lo presenté la semana pasada pero ya está haciendo su, su, su trabajo y él es Sebastián Herrera. Está con nosotros esta noche con la producción musical y la producción del programa en el fondo. ¿Cómo estáis? Hola Vicente, muy bien. Bueno, Aquí, contento. Contento, eso es la idea. Vamos a partir un programa muy muy alegre. Eh, vamos a ir de inmediato a la música y de ahí Gracias. vamos a ir conversando ya de muchas cosas que nos pasan como como país, que nos pasan como como ciudadanos es bueno ir eh, conociendo algunos aspectos de la sociedad que a veces por por lo general no, no, no es muy conversada en la televisión, que es la red más potencial. Vamos a escuchar desde la agrupación desde Iquique, quería decir a la agrupación Guamari con Mujer Tejedora. Iniciamos la programación musical de, de este día Con mujer tejedora de la agrupación Guamari eh, ¿Qué quería decirle? Bueno, decirle y contarle que Por ahí me informé a través de la radio igual yo escucho mucha radio Y por ahí un periodista decía que hoy día era el día del beso ¡Mire qué bonito! El día del beso, pero hay COVID Así que hay que saltarse el beso. <risa> Te voy contaminar o puedes contaminar. Ya. Así que mejor nada de besos. Vamos a la música, ¿les parece que vayamos a la música de forma inmediata esperando a nuestro amigo, porque hoy día lo levantamos más temprano esperando a nuestro amigo Sergio que nos llame para que nos dedique ese tremendo bolero que toda la semana Dedica a diferentes personas, ¿ya? Así que vamos a ver de qué se va a tratar esta noche. Vamos a ir a escuchar a una gran agrupación, siempre en la parrilla de Guerrero Larcoiris, no es por nada esta noche, comparsa de olvidada tierra con la agrupación Guara. ahí estaba comparsa de olvidada tierra por la gran agrupación guara gran agrupación de aquel tiempo ¿eh? eh, buenos músicos en su gran mayoría del norte de nuestra patria así donde hay mucho mucho grande músico aprovechado mandar un saludo a toda esa gente linda del norte de nuestra patria y como siempre todas las semanas al tiro del cañón de ese cañón que ya no se toca y Está nuestro gran amigo Sergio, el gurú, el sensei, el majarichi. No hay más que él acá en Puente Alto y en la provincia cordillera que sepa más de lo que es la flora de nuestro sector. Me refiero a Sergio Aguilera. ¿Cómo está ahí? Hola, Vicente Moyano Rojas. Eh, es un placer conversar con ustedes los que saben mucho de la patria mamá de la Pachamama? Ese, de la Pachamama. Esta misma. No sé si sabe nada, No sé si sabemos se la sabe mucho, él sabe por libro. No, no sé si sabemos mucho, pero sí. sí respetamos mucho, eso sí. Oye, ya no, ya no disparan el cañón en Saltagucia? No, pasaron muchos años ya, pues se ha perdido muchas tradiciones. Incluso en nuestra comuna se tocaban las 12 el Cuerpo de Bomberos de Puente Alto. Las sirena. Sí. La sirena, pero ya no Oye, se doña. Oye, pero la el Cañón de Santa Lucía no lo registró Pinocho, ¿cierto? No, no tengo idea. Capaz, era una de esas. <risa> pa guardarlo de recuerdo. ¿Cómo ha estado, Sergio? Bien, don Vicente, aquí pasando la vida. ¿Y usted se va a quitar la mascarilla mañana? Eh, eh, en alguna parte sí, vos. Como... ¿Cómo se dice? Pues. En alguna parte, yo creo, porque igual, igual hoy ha minimizado un poquito el tema de, de, de resfriarse. O sea, no, no hablemos del COVID, y hablemos de los resfriados, porque también la mascarilla, en cierto modo, nos ha permitido no, no traspasarnos los virus. Claro, Pero ya. es incómoda, realmente. Sobre todo, bueno, ojalá que la gente entienda que los espacios cerrado tengan cuidado, pero en los espacios abiertos Igual incómodo andar en bicicleta O quizás correr con la mascarilla Es muy incómodo, así que Bueno, esperemos que de a poquito vayamos saliendo de todo esto, Sergio Claro, que fome, besarla por polola con mascarilla <risa> Darle un beso apasionado eh. Oye, hoy día el día el beso Hoy día el día el beso Exacto Mira, te encanta el beso el Los churubeles de España Claro Y otro más Pero a lo mejor hay un bolero que marque el beso Sí Entonces voy a, a cambiarla Ya La canción que tenía pensada eh, Tú que me besaste De Lucho Gatica Lucho Gatica Tú que me besaste No, no creo estoy... que sea no. tan vieja que no aparezca ahí en el No No, pues compare Acuérdate compare. que una vez Se me dio un tema de Matt monro Que dijiste que estaba cantando en blanco y negro <risa> Que le había dedicado la canción Adán a Eva te cortó la vuelta <risa> Y serio, no este aparece? tema Se lo vamos a dedicar ¿No aparece esa que decís tú? ¿No aparece? No, no está, ya Lo vamos a hacer para otra canción Entonces... Bésame mucho, esa ¿Cuál? Bésame mucho O, o Bésame Lucho no, vamos a ver si ya ese marito mío. Oiga, no. Ya, entonces, póngame percal de Lucho Gatica. Percal de Lucho Gatica. Eso sí. Para dedicarlo al joven que está ahí tirándole a los patitos. ¿Te acuerdas de esos que iban a, a las no poblaciones? A ¿Al amigo Seba? No, pues yo te estoy haciendo un recordatorio para que la gente que nos sigue también... Tengo un claro, gatito de, sí. de, de recuerdo eh, que lo eran era las oye, que eran los no, juegos no, de las no, poblaciones, no, los claro. patitos, las tacitas, pegarle al gato, claro, asustarle claro, a la claro, botella, claro. tirarle al avión, jugar al emboque. Así le da cuerpo. ¿Es un juguete? Acá el runrun. Claro, con un botón de la prima. Ah, ah, sí, pues, compadre. Son juegos que no. se han perdido. Bro. ¿Y qué cosa más... ¿Qué lo que hay más viejo de todo? La Troya, con las bolas. Con las bolitas primero que eran de cemento. Se pintaban de colores. Claro. ¿Cachai? Se la dejaban cálica. secar al sol. Después estaban las de perilla, que eran las perillas de los catres. De bronce. De bronce. Después de acero. Después de acero que eran los... De los ¿Te acuerdas de las, de las bolitas de, polca. de La polca que era como mármol. Eh, una cosa así como con Barbalá. Exacto. Ya, entonces no nos apartemos de eso porque con tanto recuerdo vamos a llorar. Yo me hice una vez un cinturón con las cajetillas de los cigarros. Todavía me acuerdo cómo se hacen. Buena. Dirías, hacerte una para que la pudiéramos regalar aquí a nuestros auditores. Ya, pues. Voy a empezar una? a fumar de nuevo. Ah. Claro que pues me van a tener que ocupar la voy a hacer con puro cigarro, foo, caníbal. <risa> <risa> Antes, yo me hice una de Chesterfield, Philip Morris, Catan, Salen, Camel. Ajá. <risa> ¿Y cuál es pero, ¿Pero eso te la regalaban o te la fumáis? No, recogía cajetillas y apostábamos la población. Me acuerdo que en una ocasión me reí tanto, me encontré en un salón de pool una de Philip Morris y aposté al tallador y me dijo, ¡Oh, no! ¡Cómo darte huerto! ¡Una rueda tan simpática! <risa> ¿Te acuerdas cuando uno corría con una rueda, con un palito, con un aro por las sí. calles? Entretenido en la En el invierno echaba hay botecitos de papel por la solera. Era pues, nuestro tiempo, pero bonito. Tú mismo estabas recordando, te ves que recuerdos traen recuerdos. Claro, anduve... Mira, anduve colgado en Victoria y en buses de Marcos Pe No, de Sargento Nadieva hasta Mapocho. Una el vez me caía por el vidrio, la mano... El no Pelucita, el Pelucita eres tú. Fui, fui un Pelucita. Sí, pero... Un me... Oye, un homenaje esta noche para todos los Pelucitas, porque muchos, muchos que nos siguen esta noche en algún momento fueron Pelucitas. Pero había algo también de, de hermoso que no era belicoso, ni tampoco o sea, era eh, delictual. Claro. ¿Ya? Oye, Vicente, mm. una canción que cantaban en ese tiempo, los pelusas decía a la autopatrulla le dicen el gamusa porque se lleva preso a todos los pelusas. <risa> <risa> me lo sentí, algún día te escribo. Ya, compadre. Ya, mandémosle el bolero al abdón que pasa a saludarme y me da las gracias. ¿Ya? ya, bueno, como siempre, usted ahí regalándole estas cositas que son tan hermosas que son los boleros. Vamos a escuchar entonces este gran bolero con dos Lucho Gatica. Es una eminencia del bolero nuestro Lucho Gatica. Exacto. Chau, Oye, cio. nos cuidamos, Cuíate, nos cuidamos, bucio. nos vemos. Eh, chao, gracias por tu espacio nos vemos la para fecha. aguantarme tanto. <ríe> La cuerda del percal tendría que si abrir, anelos de sufrir, llamar, de ir al centro a triunfar, no olvidar el percal, percal. Camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez no se enteramos mal, solo sé que al final Olvidaste el vergal, la juventud se fue, tu casa ya no está Y en el ayer tirado se han quedado acobardado, tu vergal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Cora de cari perido los salelos que no han sido y el ves de predicar. Cuerdas del percal. Eso. Eso era con Lucho Gatica, este tremendo bolerista ya desaparecido, pero sin duda que nos dejó muy bien puesto tanto el género eh, musical como el bolero, como también eh, embajador en, en muchos países a través de, de, de, de, su, de su interpretación. Eso es. Bien, pues, como todos los, los miércoles nos deleita este gran amigo Sergio con algún bolerito, Eh, esta noche lo, lo quiso regalar Al día del beso Eso era eh, Recordar Claro que hace bien recordar Creo que Al recordar Muchas veces nos corregimos Nos corregimos En, en el hacer Ya eh, Creo que Hoy día muy importante ver cómo era el tiempo de antes. Los tiempos de antes eran más basura. Eh, yo creo que hoy día con el reciclaje ha ido minimizando el cuento. No quiero decir que haya desaparecido, creo que es una tarea de todos nosotros, de cada uno de nosotros, poder llegar a, a eso, a, a reciclar. A reciclar Por ejemplo, hay países como, bueno, obviamente países desarrollados, que la basura viene siendo un, un elemento esencial para las mismas familia puesto que eh, provocan gases. Y esos gases, bueno, ellos están adelantados, dije, países desarrollados. Nosotros estamos a, a años luces, pero muchos años luces, de poder ser un país desarrollado. No sé... Si lo haremos en mediano corto plazo, espero, espero por el bien de muchos que esperan igual que yo, ¿ya? Porque nos falta mucho, sobre todo en el tema de la basura y la contaminación. En la basura eh, podemos aprender que a través de los percolados, es decir, eh, digamos, eh, Frutas, verduras que se pierden. Y esos percolados, si los tirábamos a la tierra serían abono si son de la tierra en el fondo. Entonces puede crear yo me acuerdo que mi mamá, eh, viviendo en nosotros en, en la Pedro Aguirre, eh, me hacía todos los años, y ya cuando llegaba septiembre, y las hojas de los árboles ya no eran, recoger todas las hojas y enterrarlas. Como un metro, dos metros enterrábamos las ¿Y qué nos provocaban esa hojas? Nutrientes. O sea, teníamos tierra para poder sembrar, por ejemplo, que mi mami sembraba cebollines, ají, ¿sí? que si yo, cosas que... Orégano, que si yo, no sé, las cosas que se usan en los aliños, pero estaban ahí en el huerto, estaban a mano, a mano. Obviamente había mucho, mucho, mucho más agua que ahora, eso es obvio. Pero para allá vamos, para tratar de ir aprendiendo a no contaminar. ¿Vamos a la música de nuevo? Eso es. Ahora nos va a acompañar desde Bolivia, ¿ya? Desde Bolivia, país hermano que a veces somos desemanables, peleamos por cosas limítrofes cuando la naturaleza dicta que el río que se está llevando a Letizio va para los dos lados. Nació en la mitad de la cordillera. Qué diablo, ¿no? Vamos a escuchar cam... campanitas de... Campanita de... de... Uruguay con Bolivia man campanitas de puro puro jaru, eso es Bolivia Manta. Toda la música de, de América Andina esta noche con nosotros a través de Guerreros del Arcoíris. Hacía como volviendo a los recuerdos hace un día de la noche de recuerdo. Eh ¿Cuánto tiempo ha pasado desde de que un día domingo llegásemos a la radio Puente Alto? Con mi, amigo, con mi amigo Benjamín Torrico Santibáñez, nacido en Humberstone, criado en Arica y vivido en Iquique, fundador del grupo Guamari, creador de la comparsa Laquita San Lorenzo y fundador del, del programa Guerreros del Arco Iris. Yo nunca me imaginar que esto podría durar tanto, ¿Por un programa se puede sostener en un tiempo, como muchos de los que vieron acá, que todavía nace un esfuerzo por mantenerse a través de, de online, aprovecho de un saludo a Armando Sepulveda, al Pato al pato también, que están haciendo un trabajo muy lindo con sabor a campo todavía, tratando de mantener eso. Pero ¿cuántos programas se fueron de la radio? Solo recuerdo que que quiero un programa mítico de escuchar a, a Jaime eh junto a a ay ese me el nombre de, de esta cigia de la Gladis la Gladys y el Jaime que hacían una pareja espectacular ya y que nos acompañaban con todos los recuerdos eran momentos felices de Radio Puente Alto pero pasaron cosas muchas cosas como pasan en todas las temporadas grandes familia y Guerrero del Arcoíris se, se sostuvo ahí y se ha mantenido durante tanto tiempo y yo le doy las gracias al director de Radio Puente Alto, al productor musical como productor también de la radio como es Juan Carlos Paredes por permitirnos poder sostenernos tanto tiempo eh, en sintonía junto a ustedes para compartir la música andina. ¿Cuánta música andina ha pasado por Guerrero del Arcoiris? ¿Cuántos grupos nuevos, que emergentes que tienen su espacio en Guerrero del Arcoiris? Guerrero del Arcoiris conocido en muchas partes. Y felices nosotros de mandar a nuestra gente que cree y que sufre cuando la tierra sufre. Sigamos con la música. Secreto amor con la gran agrupación de Bolivia proyección. Fins demà! Escuchamos a Proyección, Secreto Amor. Eh, queremos esta noche mandar un saludo especial a una gran agrupación que tuvo como su, su vuelta a los escenarios por allá en Coquimbo este estos días. Y me refiero al grupo Naya, eh, una agrupación que están haciendo muy fuerte, son grandes músicos cada uno de ellos, dirigidos por un gran maestro también, como es Juan Flores, así que queremos mandar un saludo a los Guerrero del Arcoíris y a esta gran agrupación que se suma a una serie más de agrupaciones que, que representan muy bien a través de, de los instrumentos lo que es la música y la cultura que nos une como países hermanos, porque eh, Naya ha hace eso, América Andina. Eh, se presentaron en Coquimbo, vamos a escuchar un poquito de la presentación que tuvieron ellos y les mandamos un saludo de todo el Nehuen, toda la fuerza para estar esta gran agrupación Naya. En algún concierto por ahí Puedan ir y asistir a esta A la presentación de esta gran agrupación Como es Naya ¿ya? Podríamos dejar en el aire Un temita de Naya ¿ya? ¿Qué te parece? Eh, vamos a buscar uno Para que lo puedan escuchar íntegramente Y repetimos con mucho cariño Como para ellos y para todos los músicos Sobre todo los, nuestros músicos Que son los músicos andinos Un saludo muy fraternal esta noche Para todos ustedes ya el cariño que les tenemos es inmenso como el que ustedes también lo tienen a nosotros porque nos permiten poder difundir su música su encanto esta gama de colores musicales como es la, la los ritmos del norte de nuestra parte está elegido u, u, un ritmo muy también muy muy muy hermoso muy fuerte, muy conocido en las grandes comparsas en Arica, en Iquique, antofagasta bueno, vamos a escuchar con Naya esta, este tema que se guía por título Cuya Guada escuchamos a Naya y está cuya guada eso, bueno, vamos nutriéndonos de, de nuestra música, de nuestros grupos también y aprovechamos de mandarle un saludo a los chiquillos pero también a que nos llamen, a que puedan estar con nosotros darle las gracias a los que siempre están tratamos de conseguir un grupo para hoy día, pero no no nos fue posible esperemos que la próxima semana eh, sí eh, tengamos esa posibilidad de por contactarnos con los músicos un poquito más de cerca, con esa sensibilidad que existe, ¿ya? Eh, y así conocido el trabajo de Arapacha, de Ilpa Camani, como fue la semana pasada. hoy y damos los saluditos a toda esa gente linda que siempre nos escuchan en distintos lugares. La Pablita nos escucha ya de la sexta región, dice que está ahí atenta. Un saludo muy fraternal, Pablita, y también, aunque sea atrasado, Feliz cumpleaños, ¿eh? ¿Ya? pero no importa, más vale tarde que nunca. Para mi amigo Daniel de chance para el Ginito, que también se ha sentido un poco mal, Gino Galgani, que son fieles auditores de nosotros, Don Abdón, José y otros tantos más, ojalá se vayan sumando y me vayan dando los nombres para que yo los pueda saludar cada miércoles y saber de cada uno de los auditores cómo la está pasando, cómo lo cómo ha sido esta, esta tremenda pandemia que nos ha llevado a estar muchas veces encerrados, esperar en Dios que no sea así. Oye, y hablando de eso esos encierro quiero decirle que, bueno, eh, se nos avecina para el mundo cristiano, como todos los años, una Semana Santa, una semana de recogimiento, una semana de, de pensar en que somos seres espirituales y que necesitamos de Dios, no solamente cuando... Cuando estamos afligidos Sino que Dios es todos los días Siempre Y dedicarle un tiempo Aunque ha ido como mutando esta fiesta Porque ya prácticamente No es una semana santa Es como una fiesta Puede ser dedicarle una fiesta cristiana Pero no se ha transformado en una fiesta Totalmente eh, equívoca Muy equívoca Pero ha sido también Por muchas cosas que han ido pasando En las religiones Y con las religiones. Entonces como que la fe se ha ido perdiendo. Pero no se pierden los campos de Chile. Y ya se están preparando muchos eh, cristianos que comulgan la fe católica. Pero a través del cuasimodo. Que no es nada más que nada menos que compartir la sagrada hostia ya con aquellos que no pueden llegar a la liturgia. Así que un saludo fraternal para todos esos huasos chilenos de tomo y de lomo que preparan esta fiesta que ya es después de Pascua de Resurrección. Y, y ojalá que aquellos que no me escucharon espiritualmente me escuchen ahora socialmente. Muchos vehículos salen fuera de, de, de Santiago Ya comienzan mañana, muchos ya partieron. Las indicaciones son siempre revisar tu vehículo que esté que ande bien, que tenga buenos frenos, buenas luces. No no te vaya apurado, etcétera. Son las cosas que siempre decimos para que después no tener que estar lamentando cosas que son muy muy terribles cuando se pierde la vida a causa de un de un accidente automovilístico y en velocidad quizás minimizar la velocidad para que para que eso no ocurra, ¿cierto? manejar a la defensiva como dice un amigo en su camino vamos a la música, vamos a la música de nuevo, eso es ahora vamos con la gran agrupación Iyapu que se ha presentado en altas partes en estos últimos tiempos así que muchas bendiciones para ellos, para que les vaya muy bien en todo Chile ¿qué va a hacer de ti con la agrupación Iyapu? Si son desaparecidos ¿Qué va ser de ti? Si en el cuantos te va ser de, te de ti? Aló, aló, aló, eso Ahí estaba Iyapu Con esta tremenda canción, ¿cierto? Haciendo memoria Aquí con el Sebastián De momentos de nuestra historia De la historia que Tejemos nosotros, nuestro propio pueblo chileno Que fue La historia oscura De este país La historia no narrada O quizás contada, pero muy mal contada que fueron los tiempos de dictadura. Y recordando esos momentos, recordando esta gran esta este gran concierto que dio la agrupación Iyapu junto a Intiimani en el Parque de la Bandera, un hito histórico quizás jamás jamás eh, repetido, ojalá se repitiese muchas veces, porque a este a este pueblo sí le falta no perder la memoria para poder cuidar esta historia que vamos a tejer nosotros. Pero, pero háblanos ahí al micrófono, para que conversemos un poquito. Eh, lo que te decía fue que creo que, que Iyapu sí repitió este, este concierto ahí mismo en el Parque de la Bandera de la Comuna de San Ramón. Y tocaron los mismos temas ahí en el parque. Y creo que fue antes del estallido, creo que fue ese mismo año, porque todavía se podían hacer conciertos. Sí. Oye, claro, eh, sí pues me acuerdo que se volvió a repetir, pero nunca va a ser, jamás va a ser no. el, el, el momento que se vivió y los que pudimos estar ahí ese día. Yo me acuerdo que salimos... Venían desembarcando, de, venían, claro... No, no podían llegar al lugar, porque nosotros por lo menos caminamos desde la rotonda, que en aquel tiempo era rotonda, del 14 hasta... Vespucio, claro. Hasta el Santa Rosa. Hasta Santa Rosa. Rosa. En realidad fue una maratón súper grande, pero la hicimos con alegría porque pensábamos que, que con la llegada de estas dos grandes agrupaciones todo iba a cambiar. Eh, me alegro mucho porque ahora sí eh, estas dos grandes agrupaciones también que eh, se suman aquí, eh, La Payún y otros, han tenido más, más vanguardia, han estado más a la palestra, porque son, son músicos del pueblo, porque son músicos que sienten claro. el sentir del, del, del pueblo, del trabajador, del, de la trabajadora, de, de, de, de, de la salariado, como dicen por ahí, lo, ah. claro, y lo un, de la falange. Oye. Y lo que tiene en particular un grupo como Iyabu es que, claro, nace de, de la escuela del norte, de, de los músicos del norte, de, de la Universidad de Antofagasta, me imagino, y rescataron ...lo que era en ese tiempo la, la música comunitaria andina... ...que era lo que estábamos conversando... ...que es lo que está ligado al sicuri... ...a lo que está ligado a las tarqueadas también... ...al tiempo de carnaval, ¿cachai? Y eso tiene a todo no, que... A no perder su identidad. Claro, que es, que es todo netamente la cultura y la identidad de un pueblo. Bueno, por eso mismo creo que... ...que hasta el día de hoy... ...en el norte de nuestra patria... Eh, ...se ha podido... ...mirmitizar muchas veces eh, el catolicismo que es ma mayoritariamente junto con las tradiciones de nuestros pueblos ancestrales para no perderlo, esas cosas se han ido intercalando sí. es parte el mestizaje mestizaje sí. un mestizaje cultural bueno, tú estás leyendo algo de, acerca de eso sí, sí. Eh, hay el día del libro el, el mañana o pasado así que sí, en serio. vamos no, es, sí, el, para el que libro... le para que le diga a la gente lo que usted está leyendo Bueno, es parte del de otro bicentenario, se llama el, el Tópico, y es bueno parte de un libro de una socióloga boliviana que se llama Silvia Rivera, y describe eh, el escenario político y, y, claro, las razones que llevaron a la rebelión de Tupac Katari eh, y el cerco de la paz en el año 1700. O sea, estamos hablando de de dos siglos atrás. Y todo tiene que ver, claro, claramente con políticas como um, progresistas que fueron avanzando hacia el, hacia el capitalismo, ya sea la acumulación por parte de la corona española. Y claro, obviamente se vio mermada en la cultura um, aymara y quechua de ese tiempo ocurrió un mestizaje y un excedente forzoso de economías por parte de la corona y eso fue lo que provocó finalmente esta rebelión que está descrita por, por muchos historiadores muchos sociólogos pero tiene diferentes puntos de vista ahora lo que te caracteriza a ti son las pinturas que claro que, es que, que ella es historiador esta, tan famoso esta, esta idea claro de la sociología de la imagen sí y se basa, claro, en el antiguo historiador Guaman Puma, que, que fue un inca también y claro, va describiendo en parte las, las épocas del año, los meses del año y, y cada ceremonia que existía y está todo ligado a la agricultura, claro a la, y, y a lo astral al sustento, y claro, y a lo cósmico, y a lo, a lo cósmico 100% porque, claro, Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para, para cosechar, obviamente, claro. pero está todo ligado a la vida del, del hombre andino o de, o de la persona Oye, andina. Oye, eso vamos a prepararlo para el próximo mes, que es mayo, y tiene que ver con la Cruz de Mayo o la pero, Chacana, sí. y vamos a poder describir un poquito lo que es la cosmovisión andina a través de lo astral. Sí, porque, Oye, pero me gustaría sí. que presentara el siguiente tema. Ya, yo lo voy a presentar, es tema bastante tradicional y que fue también interpretado por la agrupación Itiyimani ya en, en su producción de cantos de pueblos andinos pero es un tema original de Atahualpa Yupanqui un compositor argentino argentino pero el norte de Argentina de claro. nuestro de nuestro antepasado también es parte de nuestro pueblo y es un tema muy bonito y se llama Guajra Y la palabra tiene que ver con la fiesta de la cosecha del maíz. guualpa atahualpa Yupanqui, y ¿no? maestras maestras como la tierra también nos ha dotado de grandes músicos que han pasado por ella y que han dejado marcado un hito en, en quienes de alguna u otra manera han seguido sus pasos atahualpa Yupanqui, no se olviden de él. tampoco lo va a olvidar nosotros aquí hoy vamos directamente a la música sin preludios. ...y sin fronteras... ...Camino de Llamas... ...Marcama... estaba Camino de Llamas Marcama estamos escuchando temas que frecuentemente no no los escuchamos eh, es bonito por ir eh, creciendo la discografía que es mucha mucha mucha de la música andina eh, mientras buscamos una canción para la Paulita que nos está pidiendo Vamos a escuchar desde Bolivia otra vez, ya, Calamarca, aguas claras. Ahí está acá la marca con aguas claras, que eso es lo que quisiéramos todos. Aguas claras, que se vuelvan a convertir esas aguas. Pero qué difícil no poder volver atrás. Que nos queda cuidar este elemento esencial que es el agua. Protegerlo por con toda la fuerza del sol, porque realmente es necesario. Muy necesario. Oye, vamos a complacer a, a la a Paulita de allá de la sexta región. Ella quería escuchar un tema de Los Jaivas esta noche. ¿Ya? Con el gran el gran Gatito al Quinta. la creación. Los otros días estuve mirando el video. Se veía como es como bien ...bien recurrente a esto que viene... ...que es la Semana Santa... ...porque ellos... Sí, ...de alguna bueno. otra manera... Eh, eh, ...ponen una... ...como la como la mesa así... ...con los apóstoles... ...sí, hicieron una emulación... Claro. ...digamos... ...sí, emulando ¿Sí? la mesa... de ...la Sagrada Mesa... ...la Sagrada Cena... ...porque realmente... ...y la verdad de las cosas... ...que como dijo Nicanor Parra... ...somos... ...pertenecemos a la Tierra... ...esta noche... ...hijos... ...hijos de la Tierra con los jaivas. Bueno, ahí estaba para complacer a la Pablita desde la sexta región, estos hijos de la tierra con los jaibas. Y aquí teníamos una conversación con Sebastián con respecto a lo que se nos viene, que es la Semana Santa, y que tenía que ver un poco con lo que estábamos hablando delante de, de las mismas jaibas y la Santa Cena, que hay muchas cosas que, están bien, que no están bien contadas, Hay que empezar a destapar toda esa olla. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar que Jesús tenía el azules era rubio y era anglosajón, si vivía en el Medio Oriente. O sea nadie se le podría ocurrir eso. Está un poquito tergiversada la historia, diría no Y comprobada también, hasta, hasta altura del partido ya comprobada con la ciencia, la tecnología ha podido lograr cifrar un poco lo que podría haber sido el rostro de Jesús. Y no tiene nada que ver con esos estereotipos que nos han metido por, por décadas. justamente yo diría que tendría más cara de <ríe> de islamitas no sé no sé por qué se me imagina un, un palestino que, que pueda estar hoy en este mismo momento luchando por, por por no ser desalojado de su casa por el ejército israelí, y toda esa toda esa ola política que vino después con lo de y que se vive hasta el día de hoy Que se sigue viviendo, claro, claro Es un porque, terreno disputado, digamos porque la, Ancestralmente, igual que lo que pasa aquí digamos, la, No, y la, la Semana Santa para para, para para ese pueblo Tiene una connotación muy especial Porque justamente eh, en, en ese pedazo de franja eh, Existen todas las culturas Es decir, parte de la Se podría decir las doce tribus el cristianismo, claro, y tanto el Islam también, es como, como una, es una ciudad muy diversa por lo que yo he visto, por imágenes más que nada. Sí. Y volviendo a las tradiciones también cristianas, eh, católica que la Semana Santa es también sinónimo de, existió como de recogimiento, me acuerdo cuando antes, en los tiempos de antes, de, de otra iglesia que conocimos nosotros no la que del destape <risa> sino la iglesia más previa a eso claro, previa a eso eh, era que estos tres días por ejemplo el primero se comía carne sí, el verdad. segundo no, no se podía hablar carabato <risa> no, no se podía jugar era tan fome cuando estamos niño pero como cambia la vida cambia todo, pues cambia lo superficial, cambia también lo profundo, se cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. <risa> ya me puse el de Julio Neuhausen. <risa> Oye, vamos a escuchar musiquita te, a esta hora de la noche para para la mente, para recordar la mente. Vamos a escuchar a Tupay. Te en Bolivia pegado. <risas> sí, busqué, es que busqué, hartos, busqué hartas canciones y me di cuenta que como el, la música más, la que más pega, así, música andina, es más boliviana. Pero no, con... hay, no hay tantos grupos peruanos conocidos, eso me di cuenta, hay, hay algunos compositores que son buenos y algunos conjuntos, pero no son tan tan conocidos, no sé, como los harcas, caché, que así. No, se hay Ay, no, yo creo que hay, hay un poco difiero de tú, porque el, el, la música peruana también sí, es muy no, grande, no, sí. amplia en muchas zonas, ¿no? Yo diría que es la Juan raíz, Cayo, es la raíz. Yo diría que es más, la música es más más pacha, es más ligada al, a la música callejera y de las comunidades. Yo pienso yo pienso eso. Que no están de estudio, así como de ya, marketing ya, y radio. no Yo cacho que no es tan así. Bueno, pero nosotros representamos América Andina. Y América sí. Andina es justamente el ligamento que nos une desde Colombia hasta Chile, ya hasta la Patagonia. Esta hermosa, larga y angosta faja de cordillerana. Esta noche, La Salla con Tupay. Hoy día no se pueden quejar, chiquillos, hemos tenido harta música y buena música para todos ustedes, para que compartamos un ratito cada miércoles, ahora que ya se nos avecina el, el otoño, cae las hojas y ya se nos avecina también el invierno, que va a ser muy crudo, chiquillos. Y espero, espero en Dios y espero en todos los santos que nos acompañen y, y bajen los precios sobre todo de eso que vamos a necesitar para poder calentarnos, que es el gas, que es el de la parafina en muchos de los casos. Eh, así que ojalá que esto esta nueva administración pueda retener todas estas cosas, porque esto es mundial, esto es una recesión que viene después de una pandemia o de una guerra, pues siempre lo han contado, como diría el bombofica, sospechosa la weá, pero weá, la hacer, es así la cosa y la tenemos que vivir. Vamos a escuchar una canción muy hermosa, muy hermosa, de creo que de la discografía latinoamericana, es una de las canciones preciosas, ya. ¿De qué autor sería? Porque no es de... Eh, la que vamos a tocar es de Inti Gimani. Sí, pero averígualo vos. Mientras yo aquí hago el relleno para que la gente también se entere dice porque muchas veces la interpretación, es decir, la creación del, de la musicalización de distintas canciones, eh, uno se la adjudica a los grupos que uno conoció la canción, pero detrás de eso hay una composición que tiene mucho desierto y mucho de olvidado, muchas veces hasta escondido por ahí y que son personas que crean tremendas obras musicales, incluso que han quedado para siempre en la discografía nacional e internacional. Así que es importantísimo también conocer de alguna u otra manera eh, quienes componen estas canciones tan hermosas, porque en realidad hermosísimo ¿Te aparece? Hamlet, Lima, Quintana. Y es peruano. Sí. Bueno, entonces de ese autor nace Juanito Laguna e interpretación de esta gran agrupación chilena Inti y Jimani. ¡Qué tremenda canción con la agrupación Intigimani! Y vamos a corregir, el, el nombre está bien dicho, Sebastián, pero el, el país no era. Sí, es un poeta argentino, el, el creador de la letra de esta canción de Intigimani. Se llama Hamlet Lima Quintana. Hermosa letra y hermoso recuerdo para muchos que nos siguen de esta gran agrupación como es Intigimani, ¿cierto? O verdaderas obras musicales hechas, hecha, hechas melodías por esta gran agrupación y, y seguimos sumando seguimos caminando por este encuentro con la música con que nos une todos los miércoles ya durante tantos años y le doy las gracias a muchos de los que nos siguen desde un principio y de los que se han ido sumando en el tiempo y que no han querido moverse más muchas gracias por, por, por permitirnos estar con ustedes, compartir un ratito eh, junto a ustedes ya eh, conociendo temas que son a veces muy poco recurrentes en, en la televisión, pero nosotros aquí los tratamos de tocar de otra manera eh, y no de ver la, la vida tan tan negativa, tan negra, sino que ver la positiva, sobre todo para aquellos que se alistan para descansar, este pequeño arito en el comienzo de año no le hace mal a nadie, cuídense mucho. Pásenlo bien, cuídense los que van a acampar, cuídense de varias cosas. Primero cuídense de averiguar bien si en el, los lugares donde van a visitar hay agua, porque hay muchos lugares, por ejemplo, el cajón del Maipo, que no hay agua. Ustedes fueron el año pasado y dijeron vamos al mismo lugar porque hay agua, ya no existe. Entonces, preocúpense de ver antes, de planificar su viaje, ya, de revisar todas las cosas, de tener una mochila bien preparada si vaya a salir fuera de, de, de Santiago. Vamos vamos a viajar ahora hacia el sur. Este tema lo tocamos hace una semana atrás, pero hoy día Sebastián lo volvió a programar y bienaventurados y aquí siempre aunque se repita siempre es bonito poderlo escuchar. Esta noche Urimarca, esta gran agrupación de acá de Santiago, que nos va a interpretar las Araújo. Urimarca esta noche con esta tremenda canción de las araucarias siempre que escucho Urimarca me lleva la remoranza de mi amigo el chavo Oteiza me da un saludo a este tremendo músico José Oteiza de, que este, está por los sures ahora ¿eh? del instante de, parece que los caminos de Dios tomó este chico pero bien Bienaventurado. Eh, vamos a ir a la música con un chileno radicado hace muchos años en el Ecuador. Hace harto tiempo que no lo tocábamos acá. Pero vamos a volverlo a tocar, a que sea más recurrente. Me refiero a don Mauricio Vicencio esta noche con un tema muy hermoso eh, de, de corte musical. También muy, muy recurrido en el programa. Nailam con... Mauricio Vicencio. Oh. tremendo tema, tremendo tema, tremenda historia también detrás de este tema, como es la investigación que siempre nos ha acostumbrado a hacer a través de la música Don Mauricio Vicencio. Así que este Nyland, bonita, bonita melodía. Y vamos a ver la hora pues para el cuánto nos queda para para los temas, 13 minutos. O sea, que harían para dos temitas más. Vamos a agregar a nuestra parrilla programática esta noche a esta gran agrupación peruana Los Chopscas Vamos a escuchar de ellos Carnavales <risa> canción con los chopsca del perú ya eh, esta noche carnavales y bueno ya nos vamos a tener que ir pues, nos vamos a ir con, con una canción con una voz muy muy hermosa de de, de argentina pero además con un, una poesía también muy recurrente es que si queremos todo lo podemos lograr, si queremos poder cambiar este mundo también, de la base de enseñarle a los niños. Ese es la base principal hoy día, poder eh, eh, sintonizar con ellos ya y poder eh, plasmar lo que el mundo que se les avecina, este mundo quizás de racion, racionamiento de agua, de luz, de, de tener tanta tecnología a no tener nada, a no servirnos para nada. Qué terrible es lo que se nos avecina, pero hay que tener fe porque esto se puede cambiar y depende de cada uno de nosotros. Si queremos y con si queremos nos vamos y nosotros queremos reencontrarnos el próximo miércoles a las 20 horas como de costumbre para acompañarnos ustedes y nosotros eh, en un ratito brevemente de sana expansión cultural y de este saber, vamos a ir preparando más temas de conversación con Sebastián que son históricos, que son que son para que ustedes eh, escuchen en sus casas y, y se sientan cómodos y, y podamos culturizar que es, la, es una de las cosas principales de este programa nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y si Dios así lo permite La Pacha, Tata Inti Niuke Mapu Pachamama nos quiera reunir otra vez. Si queremos, Soledad Pastoruti y nosotros decimos de acá con toda la fuerza del sol ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Una historia nueva, podemos inventar la luz del día, podemos hacer que el cielo se mueva. Si queremos, hagamos tropezar el universo, derribemos astros incendiados. en los campos desvastadores Si sí queremos Si sí sí podemos conversar con el pasado Si sí sí podemos transformar este presente Si sí podemos moderar Fins demà!